Caja Negra, Archivo de Radio Con la salida de este programa quizás hasta se pueda conseguir que entre más pauta publicitaria, más pauta del gobierno o más pauta de lo que sea, qué sé yo yo creo que, de verdad lo considero, creo que todos los cambios son para mejor o sea, toda la vida yo cuando cambié siempre me pareció algo mejor y creo que de esta vez también va a pasar algo mejor lo lamento por mis compañeros porque de verdad vienen cagados a, pa a palazos o sea, vienen de ser echados de una radio que eh, ni siquiera les pagó la indemnización, de una radio que justamente también a nosotros nos debe plata, oh, yeah. de una radio que hoy se dice que las radios no, no facturan, y loco, dijémonos de ver las radios facturan, no todas. Algunas radios siguen facturando porque la guita está, plata, dando vueltas, hay. No les toca a todos. Hoy hay más plata por callar que por hablar.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 caja negra un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas caja negra datos de un viaje colectivo buenas buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo recorrido por la realidad radializada en la república argentina hoy en ...tenemos la caja negra cargada de información. Para no perdernos, acá tenemos los adelantos de hoy. Inicio de itinerario. Tienen que invertir en el distrito... ...que estamos en una situación de emergencia educativa... ...que necesitamos inspectores de infraestructura... ...que necesitamos que retomen las obras que están paralizadas. Tenernos dos años y medio esperando para bajar el Jaúel... ...donde está el cuerpo Daniel... ...o donde estaba el cuerpo Daniel... ...porque después de dos años y medio... Eso fue adulterado Pero en el medio se trató un ataque muy grande contra nuestro astillero En búsqueda de instalarlo como un astillero que no produce Y necesitamos un espacio para que cada familia pueda tener un módulo habitacional Porque hablamos de democracia Claro, la derecha también habla de democracia Pero ¿de qué democracia? Y tendrían que llevar eh, los reactores nucleares a, a una posición segura, ¿no? Lo primero que declara esta señora es que en la casa de Barata había cajas fuertes ocultas. Destruyeron la casa, no las encontraron. Esto me hace acordar mucho de las declaraciones de Pariñez. Con abuela ¿no?, que hace tantos años que vienen alumbrando el camino de, de, de ese periodo tan oscuro de nuestra historia. Ahí estuvo Fabián Waldman hizo un informe especial para Maldita Suerte. ¿Qué pasó a la orilla del río Chubut? ¿Ustedes tienen alguna propuesta para la gente que dejan sin trabajo? No se preocupen, le dijo Frigerio, se van a volver a sus provincias. Les pagamos el pasaje si necesitan para que se vuelvan a sus provincias. Y donde están escondidas las, las autoridades de, de perán que hace 37 días no no, no asisten a al edificio de la agencia. En un país muy, muy cercano, hace poco, poco tiempo y en plena democracia, un joven argentino desaparecía en el marco de un operativo de desalojo a cargo de la Gendarmería Nacional. El gobierno de ese momento, aún hoy en funciones, actuó corporativamente y casi como una dictadura, casi como la última, pero eso puede encontrarse en cualquier archivo periodístico. A un año de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, el pueblo argentino rindió homenaje y exigió justicia en las calles, como siempre sabe hacer. Fabián Waldman retrató sonoramente la marcha a un año de la desaparición de Santiago Maldonado para el programa Maldita Suerte de FM La Patriada. Maldita suerte. Ahí estuvo Fabián Waldman, hizo un informe especial para Maldita suerte. Hoy nosotros convocamos diciendo que Santiago y solidaridad. Es por todos aquellos que no tienen voz, o no pueden salir a, a pelearla, o no tienen por ahí al alcance un, una cámara, o, o la forma de, de hacer una lucha, porque no pueden, o porque no le sale, o tienen horas, eh, o lo llevan de otra manera. Así que por todos ellos también es que Santiago y solidaridad, para aquellos que no pelearla. Los 55 peritos no pueden decir, ¿cuándo murió Santiago?, ¿cómo murió?, y en qué lugar. No sé, no hay una fecha de eso. O sea, no nos pudieron responder eso el día 24 de noviembre, cuando fuimos a buscar los resultados de la autopsia. Entonces pedimos una ampliación de, para que se hagan varios puntos, se desmenuce todo lo que es la autopsia y fueron rechazados. O sea que lo que diga el perito Breiber está en la misma línea de lo que nosotros venimos pidiendo. Un año después hay necesidad de que se que cuando no hizo nada y hace 11 meses le pedimos la renuncia y no hizo nada, ni siquiera el propio presidente, de investigarla o apartarla, o poner alguien que esté no capacitado, pues evidentemente está capacitada para lo que eh, necesitan en las fuerzas de seguridad. Eh, hay gente a la que tendría que el Estado protegerla, y sin embargo lo que hace es atacarla, es reprimir. Hay trabajadores que se están quedando sin su fuente de trabajo, y todo ese ajuste viene con una represión. Y la represión viene sacando más fuerzas de seguridad a la calle. A ti, suerte Día emotivo ayer Y también que eh, terminó con, con algunos hechos preocupantes Pero, previo a todo ese descalabro de los servicios Fabián Wallman prepara esta segunda parte ¿Qué pasó a la orilla del río Chubut? Miriam Bregman legisladora de la ciudad por el frente de izquierda. El Estado es responsable y esta desaparición se da en un contexto muy serio, ¿no? porque se da en el marco de un intento del Gobierno Nacional de sacar las Fuerzas Armadas a la calle nuevamente para cuidar objetivos estratégicos. Y seguramente entre los objetivos estratégicos incluirán estas tierras, estos territorios de los grandes terratenientes ubicados en el sur. Así que es muy preocupante que a un año este caso siga impune. Creo que si no somos muchos y si no seguimos en la calle, seguramente todas las presiones que están ejerciendo la justicia también ellos las van a redoblar del Carmen verdú abogada y referente de correcta Santiago de solidaridad y el estado es responsable que sintetizan por un lado la reivindicación ...de lo que hizo durante su corta vida Santiago... ...que fue solidarizarse con un reclamo que no le era propio... ...una lucha que no era la suya, porque él no era mapuche... ...pero que sin embargo por una cuestión de principios de convicción... ...decidió acompañar y que terminó como todos sabemos. También estamos en la fecha en la que se acaba de dictar sentencia... ...en el caso de otro desaparecido de la democracia, Daniel Solano... ...una causa en la que se ha logrado llegar a la condena... A la prisión perpetua por homicidio calificado por alevosía y por su condición de miembro de una fuerza de seguridad de siete policías. Cierto es que el fallo desestimó la vinculación de los reclamos gremiales contra expofrut la multinacional que explotaba a Daniel y sus compañeros. Y tampoco se hace efectiva la prisión de los siete policías. Hasta tanto termine, dentro de vaya a saber cuántos años, la vía recursiva. El corporativismo mediático inventó una nueva causa. En este contexto conflictivo por demás, con un clima social cada vez más tenso y complicado, los aportantes truchos de Mario Vidal generaron la necesidad de un nuevo show judicial para distraer a la opinión pública, también conocida en el argot como «la gilada» así las cosas, y con muchos memes de por medio en las redes sociales, el relato de los cuadernos del chofer ha tomado los medios hegemónicos, con una serie de inconsistencias y contradicciones pavorosas, pero entretenidas, cuyo maestro de ceremonias, como para completarla, es el juez Claudio Servilleta Bonadio. La abogada Graciana Peñafort explica mucho mejor la causa de los cuadernos del chofer de Barata en diálogo con Recuperando el Aire, de Radiográfica. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Es muy Saludamos a Graciana Peñafort, abogada. ¿Qué tal, Graciana? Lucas, aquí en Radiográfica te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, qué bárbaro, ¿eh? Suben las tarifas, hay conflictos por todo el país y de repente la mayor redada... Y aportantes, aportantes truchos, ¿eh? Aportantes Porque la estruchos. mayor redada eh, se hace no contra los funcionarios que podrían estar involucrados en los aportantes de truchos, sino contra, eh, que están probados, por cierto, sino contra los funcionarios en base a lo que dice un cuaderno que nadie perito. Eh, es incre increíble la historia o sea, Estuve viendo algunos medios como TN Que hablaban de cómo en enero Le llegó eh, misteriosamente Al periodista Diego Cabot De La Nación Ocho cuadernos que él llama a dos pasantes Para que lo ayuden en la investigación Que después de meses se lo llevan a la justicia A ver, judicialmente ¿Qué nos podés explicar? Listo que están hablando casi todos los medios Corporativos, Graciana mira eh judicialmente es, es poco lo que se puede explicar entre otras cosas porque han decretado el secreto de sumario con lo cual no hay manera de acceder al expediente en sí mismo lo que te puedo decir es lo que es público y que ya de por sí <coughs> genera una enorme inconsistencia en la causa primero, ¿cómo llegó esta causa a manos de Bonadio? esta causa le dio a manos de Bonadio porque la mujer la ex mujer de Centeno va y declara frente a Bonadio en la causa de gas licuado. ¿Te acordás de la que tuvo la pericia trucha? Sí. Bueno. En esa causa va declara a declarar la mujer, y así se garantiza a Bonadio que va a ser él y no otro juez, el que investiga. Claro. Lo cual de entrada te da una maniobra de forum shopping cuanto menos escandalosa. Uh -huh. este, digo, a mí cualquier cosa que, que se esfuerza la intervención de Bonadio... De, me da mala espina, dio, es un mal juez. Lo primero que declara esta señora es que en la casa de Barata había cajas fuertes ocultas. Destruyeron la casa, no las encontraron. Esto me hace acordar mucho de las declaraciones de Fariña, que, que les ordenó, que, que dijo que había cajas fuertes ocultas, excavaron media Patagonia y no encontraron nada. Es un guión que ya vimos. O sea, la famosa bóveda, ¿no? Exactamente. Después... Ahora aparecen estos cuadernos que nadie ha tenido oportunidad de peritar. Yo no sé qué dicen ni si la, las explicaciones o lo que o lo que dice se si ha aprobado, pero más allá de eso, comprenderás lo raro que es que un chófer lleve nota de lo que está pasando con ese nivel de precisión. Uh -huh. En eh, uh -huh. cuanto menos claro. Sí. Pero além de esto, es raro que teniendo el tiempo para firmar Como vimos un video que publicó creo que la nación, teniendo tiempo con los bolsos con dinero, no les haya sacado una foto. Porque la verdad que la única prueba que hoy se tiene es lo que dice dice este señor. Sí. ¿Por qué no, a ver, si estaba buscando prueba, ¿por qué no procedió a hacerla de manera más más contundente? Porque yo puedo decir que mi peso vuela, pero si no te muestro una foto es mi dicho. A mí, el tenor en el que está escrito, ese registro lo poquito que se han mostrado en los diarios, me hace sospechar. cuando Por ejemplo, cuando el dice, aclaro tal cosa. Son notas que vos estás tomando para vos. ¿Por qué aclarás para otro? sí ¿A quién le están aclarando? Si son notas para vos. Me parece un poco sospechoso. Eh, me da la sensación de una...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 Accedé a nuestro mapa en www.castanegra.org. La pelea por la reincorporación de los 357 despedidos y despedidas de la agencia Telam tomó la forma de 357 actos de visibilización del conflicto y de la importancia de la agencia y los medios de comunicación públicos. Durante todo un día, se llevaron a cabo en distintos puntos del país una serie de actividades donde trabajadoras y trabajadores de la Agencia de Bandera testimoniaron públicamente el ataque a la soberanía que representa el despido del 40% de sus compañeros. Lleva al opuesto, programa de FM La Tribu, habló con Mariano Suárez, delegado de Cipreva en Telam. La Tribu FM 88.7 88.7 de radio. No. Ay, suelo. Sí, Estamos en comunicación con Mariano Suárez, él es delegado de Cipreva. Buenos días, Mariano. Charlie y Herly te saludan al aire de desde la tribu. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? 37 días de paro de 37 días de permanencia pacífica en los establecimientos de la empresa desde la empresa no, no hemos recibido hasta ahora ninguna propuesta ningún ninguna conversación tendiente a la solución del conflicto eh, nos vimos obligados a, a judicializar el eh, las reincorporaciones ayer tuvimos eh, como novedad un, un fallo judicial favorable se se rechazó un un recurso de apelación que había presentado el gobierno sobre una medida cautelar que había hace dos semanas decidido la reincorporación de la totalidad de los trabajadores porque había considerado que la mecánica aplicada para los despidos era era ilegal. este Ese fallo está vigente en este momento, el que ordena la reincorporación no está siendo cumplido por por la empresa. este Bueno, así que estamos, por un lado, a la espera de que la empresa y el gobierno eh, tengan el decoro de cumplir con, con los fallos judiciales, y al mismo tiempo sosteniendo la, la, la actividad gremial, la, la visibilización del conflicto. Hoy hacemos una, una gran jornada nacional con 357 actos simultáneos en todo el país para aplicar que tela para qué sirve este cuál es su valor social, cuánto dinero los argentinos se gasta en la agencia en la agencia de noticias. Eh, nos parece que, que dar ese debate con información sin prejuicios nos, nos ayuda a que toda la sociedad comprenda el valor de, de que siga viendo medios públicos. Hay, hay 357 actos simultáneos en, en en dos puntos del país, en todas las capitales de Eh, de provincia en, en, la, en todas las ciudades donde Telam tiene corresponsalías, o tenía porque fueron despedidos la, la mitad de esos corresponsales y eso desemboca después en un gran acto final a las 18.30 horas eh, frente al CSK donde trabajan el ministro lombardi y donde están escondidas las, las autoridades de perán que hace 37 días no no, no asisten al la edificio de la agencia que están siendo investigadas por la justicia federal por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios justamente por cobrar sus sueldos y no ir a trabajar eh, hoy el contexto a nivel comunicación en lo que refiere al gobierno de macri Bueno, es un contexto doble adverso, uno porque su un regresivo en materia de derechos para toda la clase trabajadora y después especialmente en el ámbito de la comunicación, eh, el gobierno evidentemente tiene una alianza estratégica con el sector más concentrado de la industria, lo cual a su vez contribuye también a la destrucción de empleo y también contribuye al deterioro y a la pauperización de, de las condiciones de, de trabajo. Entra a RadioCut.fm Vas a encontrar miles de audios sobre los más diversos temas Toda la radio está en RadioCut.fm RadioCut.fm Una manera diferente de escuchar radio La buena lectura ilumina La identidad cultural en la encrucijada Lo planetario y lo local Por Mónica Rufino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 Moreno, provincia de Buenos Aires. La educación pública está de luto. Justicia por Sandra y Rubén. La vicedirectora de la escuela número 49 Nicolás Avellaneda del barrio de San Carlos y un auxiliar de la institución murieron como consecuencia de la explosión de una garrafa con gas minutos antes de que alumnos comenzaran a ingresar a clases. El gremio de SUTEBA, los padres y los docentes ratificaron que la pérdida del combustible ya había sido denunciada en seis oportunidades y que nunca fueron atendidos por el área de infraestructura escolar de la gobernación bonaerense. Mariana Catáneo, secretaria general de Suteba Moreno, denunció en el aire, te digo y te repito, de FM la UNI 91,7, radio de la Universidad Nacional de Capitán Sarmiento, la desidia y el desinterés del gobierno de Cambiemos por la educación pública. Sí, una tragedia que se pudo haber evitado porque... Nosotros hace dos años que le estamos planteando a la Dirección General de Cultura y Educación que eh, tienen que invertir en el distrito, que estamos en una situación de emergencia educativa, que necesitamos inspectores de infraestructura, que necesitamos que retomen las obras que, que están paralizadas, que necesitamos que se hagan responsables del sostenimiento de los edificios escolares que no fueron trasladados a las comunidades educativas. Los edificios escolares, de la provincia de Buenos Aires y la gobernadora Vidal es responsable de su sostenimiento. Venimos planteándolo, hoy vino funcionario, Sergio Siciliano, se lo dije en la cara. Yo lo vi este año en la primaria 78 cuando la inauguró y le entregué en mano la situación de infraestructura del distrito. También se lo sánchezini a Cecini, este año también, cuando visitó la escuela especial 505. Por lo tanto, esta es una situación que la provincia de Buenos Aires conocía muy bien. El gobierno de la provincia de Buenos Aires sabía perfectamente en qué situación se encontraba el distrito y estas muertes son el resultado de la desinversión de la gobernadora Vidal. General Roca, provincia de Río Negro. Prisión perpetua para los 7 policías involucrados en el asesinato a Daniel Solano. La justicia determinó la culpabilidad de los siete efectivos al hallar los responsables de la desaparición y el asesinato de Daniel Soriano, aunque el Tribunal de General Roca rechazó el pedido de prisión preventiva al considerar que no existe riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación, por lo que los condenados continuarán en libertad hasta que se firme la sentencia. Solano, trabajador golondrina proveniente de Salta, desapareció el 5 de noviembre del año 2011 tras concurrir con un grupo de trabajadores de aquella provincia a un boliche de Choel-Echoel. Alrededor de las 3 de la mañana, la policía lo detuvo en el mismo establecimiento y desde entonces está desaparecido. Leandro Aparicio, abogado de la familia de Daniel Solano, describió a los botes de Future rock FM los padecimientos que debieron soportar durante siete años desde la desaparición de Daniel Solano hasta que se aplicara justicia. Si son seis años y medio, son 25 causas conexas, aparte de esta que es la principal, uh -huh. que tiene 54 cuerpos. Bueno, en estos seis años y medio hemos me denunciado también al fiscal y a la jueza que estaban en su primer momento, renunciaron, uh -huh. tendrían que estar presos, Marisa Bosco y Oscar eh, Flores, También denunciamos al fiscal Bodrato, que ahora es juez, y al doctor Martínez Vivot por eh, dilatar la causa y tenernos dos años y medio esperando para bajar al Jabuel, donde está el cuerpo de Daniel, o donde estaba el cuerpo de Daniel, porque después de dos años y medio eso fue adulterado, desde que fuimos en diciembre de 2014 hasta que fuimos nuevamente en agosto del 2015 y nuevamente en febrero de, de este año comprobamos la adulteración de un jaquel que es un pozo de 80 metros de profundidad que tendría que estar presintado y cerrado y que no estaba y que fue adulterado. La Plata, provincia de Buenos Aires. 2.000 trabajadores del astillero Río Santiago se movilizaron a la gobernación para reclamar negociaciones paritarias, la reactivación de las obras y la garantía de que no habrá despidos, además de exigir medidas que destraben su crítica situación y ayuden a reactivar el sector. Denis Vilardo, delegado gremial del astillero Río Santiago, explicó en el programa Entre Todos, de Radio Cítrica FM 88,5 de la localidad bonaerense de Avellaneda, cuál es la situación laboral de los trabajadores. solo veníamos discutiendo algunas cuestiones pendientes de años anteriores, pero en el medio se hizo un ataque muy grande contra contra nuestro astillero, uh -huh. eh, en búsqueda de instalarlo como un astillero que no, que no produce... ...y del cual la provincia se tiene que, que desprender... ...bueno, habrán visto los informes en los medios... ...y, y un poco el call center del, del gobierno... ...tratando de instalar de que, de que nuestro astillero... ...es el gran déficit que tiene la provincia... ...y que por ese lado lo tiene que, que achicar y bueno. Marcos Juárez, provincia de Córdoba... Las 120 familias desalojadas realizaron una nueva toma a la espera de una solución definitiva. Los vecinos y las vecinas que fueron desalojados el 1 de junio del predio que ocupaban y trasladados en ese momento a la parroquia del hogar, decidieron ocupar un predio lindero al templo. Las familias señalan que ya acumulan dos meses viviendo hacinados allí y que no pueden esperarlos ocho meses hasta que esté listo el complejo de viviendas que prometió el gobierno para mejorar su situación. En declaraciones a Radio Sur FM 90,1, emisora comunitaria de la ciudad de Córdoba, Andrés Villalba, referente de la agrupación Jóvenes de Frente y de la Cooperativa 12 de Junio de Juárez Selman, se refirió a la complicada situación que atraviesan. En el día de hoy nos hicimos presente ante tribunales, eh, donde está a cargo el fiscal Garzón, con respecto a, a la custodia de la ocupación pacífica y transitoria del local municipal que está al lado de la cabatilla, lo que nosotros le planteamos es que necesitamos un espacio más grande porque en esto de las respuesta que el gobierno nos dice que debemos esperar ocho meses para trasladar solamente 32 familias de las 44 a 20 kilómetros de Juárez Selman nos parece insuficiente porque además no hemos firmado ningún tipo de convenio, no ninguna garantía de aplicación hasta ahora y necesitamos un espacio para que cada familia pueda tener un módulo habitacional y así se garantice... Eh, lo mínimo, digamos, porque que, con respecto al derecho a la intimidad. Américas y muros. Se realizó en Porto Alegre, Brasil, la segunda cumbre de base latinoamericana. Se trata del foro convocado por el colectivo comunicacional La Poderosa, en el que durante tres días se dieron cita 96 asambleas de 12 países, junto a referentes de derechos humanos, feministas, educadores, cooperativistas y comunicadores. En distintos paneles y rondas de intercambio, alrededor de 2.000 personas debatieron sobre comunicación, tierra y hábitat, feminismo, economía social, educación, derechos humanos, emancipación, deporte e integración regional. Además, se realizó una feria de productos regionales, eventos culturales, un torneo de fútbol y una movilización para conmemorar a mariel Franco. Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz y destacado defensor de los derechos humanos, sentenció ante los micrófonos del Foro Argentino de Radios Comunitarias los desafíos de la patria grande. Aquí en Porto Alegre se comenzó el Foro Social Mundial mismos lugares, aquí estuvimos en muchos foros sociales reflexionando juntos para ver, para construir para ver cuál es el camino ¿qué pensamos nosotros hacer? ¿qué tipo de sociedad queremos? porque hablamos de democracia claro, la derecha también habla de democracia ¿pero de qué democracia? para mí significa derecho e igualdad para todos y todas, que no se nos mueran los niños, las crianza de hambre, de enfermedades, y todos tengan sus derechos. La democracia no se regala, la democracia se construye y es un azar cotidiano, todos los días tenemos que tener la capacidad de construir la democracia.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 Archivo de Radio En esto de cambiar futuro por pasado el gobierno de Mauricio Macri Blanco Villegas está a punto de realizar un verdadero viaje en el tiempo A los despidos en múltiples instancias estatales a la desocupación generalizada con que nos convida casi a diario de la mano de su yoqueante gradualismo ahora por caso se suman más de 300 despidos en atucha Sí, sí, sí, la central nuclear de producción de energía. Algo estratégico, ¿no? Pero claro, si se cierran fábricas y comercios, si es cada vez menos lo que se produce y lo único que se promueve es la reprimarización de la economía en las manos de los poderosos monopolios de siempre. ¿Qué más se puede esperar? ¿Que el Fondo Monetario Internacional diga que es un gasto innecesario un reactor nuclear? El secretario gremial de ATE, seccional Zarate, y trabajador de la Central Nuclear Atucha, Fernando Perico Pérez, habló del conflicto gremial y de las implicancias del vaciamiento de la empresa en el programa Error de Carga, de Radio Aijuna. Radio Aijuna, FM 94.7, bien de acá. Fernando Perico Pérez, lo saluda Pablo Martínez de Aijuna, ¿qué tal? Hola Pablo, buen día. Gracias por la comunicación. Bueno, ¿cómo se está desarrollando la jornada la jornada por allí? Eh, en forma multitudinaria, eh, con mucha presencia de compañeros de la provincia de Buenos Aires, eh, de las distintas seccionales eh, de, de, de la provincia, eh, de ATE, eh, de, de otras organizaciones como eh, seccionales de la UOCRA, de la Zona... Eh, de la UOM, eh, por supuesto, Luz y Fuerza Zárate, Luz y Fuerza Zona del Paraná, eh, UOCRA, Huecara, bueno, 234 despidos de Nucleotica, en Nucleoléctrica Argentina Sociedad Anónima, 60 de UOCRA y 16 compañeros de Huecara, eh, más de 300 en total. Eh, una Es un, una sangría terrible para... Eh, Para los compañeros y las familias que quedan sin el sustento salarial Y bueno, eh, a nosotros no nos queda otra que luchar en la calle Mientras los compañeros en las plantas Atucha 1 y Atucha 2 Están haciendo el paro por tiempo determinado en el lugar de trabajo eh, Tratando de que, bueno, eh, hasta mañana tiene la empresa Porque por medidas de seguridad tiene cinco días uh -huh. Si después del quinto día no resuelve la situación, tienen que llevar a la planta a un modo seguro. Tendría que eh, sacar el, los, los dos generadores, uh -huh. que eso implicaría mil megavatios de la red, uh -huh. eh, eh, un, un alrededor de un 5% eh, de la potencia. Y tendrían que llevar eh, los reactores nucleares a, a una posición segura, ¿no? O sea uh -huh. que nosotros... este Eh, con nuestra medida de fuerza eh, no queremos esa situación lo que sí queremos es que mediante la presión ejercida desde el puesto de trabajo se llegue a una mesa de negociación en donde podamos revertir eh, los despidos y sobre todo encaminar eh, y que nos expliquen por qué por qué no van a continuar con lo que se fija por ley eh, la del 26 ses66 que es la construcción de la tercera y cuarta eh, central nuclear cuando el financiamiento eh, lo tienen de parte de la República Popular China, o sea, no es un problema económico, es un problema político y una extorsión desde el Fondo Monetario Internacional, que esto hace que eh, cientos de trabajadores este, y sus familias tengan que perder su sustento económico. El imperio venía por todo y llegaron no más. Sin ejércitos ni banderitas al viento, sin tanques de momento, hoy la soberanía de nuestro país está en peligro no ya o no solo por la ocupación territorial, sino y sobre todo por la desocupación de dichas extensiones. La Patagonia, siempre en disputa, hoy está siendo vaciada de pueblo, de gente, de habitantes... Mientras llegan noticias de bases militares extranjeras, mientras se hace palpable la extranjerización de nuestra tierra. Esta semana, durante la mañana de Víctor Hugo en AM750, Cintia García dio su testimonio y el de tantos argentinos que hacen patria en el fin del mundo desde Río Grande, en Tierra del Fuego, donde la mano del cambio está sacando argentinos del medio. Ahora viene... Héctor Hugo y Gustavo Campana. Patagonia, Argentina. Estamos en Tierra del Fuego, en Río Grande, a 2.900 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Parque Industrial de Tierra del Fuego. Gracias, Mariano Tejeda. Estamos aquí. Sí, bueno, esto es una fábrica cerrada, ¿no? Que el año pasado ya directamente terminó de cerrar sus puertas después de, de, de estos últimos años. ¿no? Grande estamos hoy padeciendo lamentablemente la pérdida de alrededor de entre 5.000 y 6.000 puestos de trabajo directos de la industria electrónica. Eh, esto ha repercutido también en el comercio, en toda la actividad económica. Y hoy perder el trabajo en toda la Argentina es grave, pero en, en Tierra del Fuego aún es mayor, ¿no? Estamos en la fábrica Blanco Nieves, porque esta máquina de coser y todo este, este lugar está paralizado. La verdad que lamentablemente estamos eh, sin materia prima, no tenemos este trabajo, Nosotros estamos atravesando en este momento duro y crítico con una suspensión y la verdad que, bueno, no no se ha presentado materia prima, eh, no tenemos con qué trabajar. Este lugar está vacío. Exactamente, ya no no hay más nada. Ayer tuvimos la última carga de material que teníamos en planta, que veníamos haciendo. Lamentablemente no estamos haciendo las ventas que... Que necesitamos y se están pagando los sueldos igual Me llama la atención que están tapadas con frazadas sí. eh, Bueno, en, en la fábrica está calefaccionada Pero bueno, con tanto frío afuera Nos pasamos un poquito de frío y ¿Qué significaría una quita del subsidio? Es, es muy caro lo que pagamos Y lo necesitamos todo el año acá Discutía con la gente de Frigerio, con la gente del Ministerio del Interior, con el ministro, en donde ellos sostenían que había que cambiar los perfiles productivos de la provincia. Las respuestas eran alarmantes, porque decían no te preocupes que la gente se va a volver a su provincia y le vamos a pagar los pasajes para que se vuelvan a su provincia. La planta de Audibix con Marcela es una fábrica cerrada. La promesa era que si esos caminos llegaban a Buenos Aires iban a estar todos los sueldos acá. No ¿Quiénes son los después? dueños de Audibic? El dueño de Audibic es Marcelo Sanzino. Falta de trabajo, los tres meses de sueldo en pago. Cómo lo vivimos y lo estamos viviendo el día a día. ¿Cuáles son las construcciones mediáticas sobre Tierra del Fuego? Primero, hay una cosa que la gente cada vez que veía que hacíamos notas nos quería decir, decir acá las veredas no están calefaccionadas, porque hubo un periodista que fue a Tierra del Fuego y dijo que las veredas de, de Río Grande y de Ushuaia tenían losa radiante. Entonces, de, como para justificar el derroche de energía de gas. Eh, la otra construcción mediática es que en el parque industrial de Río Grande no se produce, que solo se ensambla. Y eso duele mucho porque también eh, intenta justificar que son eh, provincias no productivas. Eh, hablaba Mariano Tejeda, el secretario gremial de la CGT de eh, Río Grande, eh, Martín Pérez, el diputado que ayer lo interpeló a, a Peña, a Marcos Peña, diciéndoles, Usted dijo que los problemas de trabajo se iban a solucionar este año y ahora tenemos 6.000 despidos directos en Río Grande. Walter Woto, el secretario, el joven eh, intendente de Ushuaia, que cuenta algo de, que yo no sabía, que es tremendo. Cuando ellos le interpelaron a Frigerio, le dijeron, ¿qué vamos a hacer con esta gente? ¿Qué hacemos? ¿Ustedes tienen alguna propuesta para la gente que dejan sin trabajo? No se preocupen, le dijo Frigerio, se van a volver a sus provincias. Les pagamos el pasaje si necesitan para que se vuelvan a sus provincias. Música Hoy se respira viento sur Ese que nace del frío Por lo de barro calienta el sol De los lugares perdidos Vuelve la calma de tu voz Con la corriente del río Manto de cielo sobre el tendal deje tu nombre y el mío for day Caja Negra, archivo de radio. Durante la semana que vivimos y resumimos hoy, una noticia esperanza brotó del amor luchón de las abuelas de Plaza de Mayo. Los 41 años de marchas y reclamos, las campañas de difusión, las recorridas nacionales e internacionales, ese faro que jamás se apagó trajeron otro de esos retoños que la última dictadura, por más que intentó, no terminó de cortar. Hoy, Caja Negra va cerrando su agenda con una buena nueva, por fin. Ya son 128 los nietos que recuperan las abuelas. Despabilate, está empezando quemar las naves en el aire de Radio Sur. Cada vez que aparecen la, las noticias de las abuelas, nos conmociona un poco a todos. Arrancamos el día ayer con esa buena noticia, después de una semana difícil. Tenemos el, el honor, no sé cómo decirlo, de, de estar en línea con Camilo, mar hermano de Marcos Eduardo Ramos, que es el nieto 128, el nieto recuperado por abuelas. Sí, hola. Eh, buenos días, saludos para todos. ahí eh, La verdad que es un poco lo que está escribiendo vos, eh. estamos todos conmocionados. Uh -huh. Eh, estamos tratando de, de eh, procesar esta tremenda noticia, eh, uh -huh. por suerte una hermosa noticia, algo que ha cambiado un poco, ¿no es cierto?, nuestra eh, nuestra rutina. Uh -huh. Pero bueno, eh, gracias a Dios, después de un largo tiempo de que hermano Ismael ha iniciado la denuncia en el Conadi, hemos logrado eh, llegar al objetivo de un trabajo maravilloso que ha que ha realizado el CONADI junto con con Abuela, ¿no? Que hace tantos años que vienen este alumbrando el, el, el camino de, de, de ese de ese eh, período tan oscuro de nuestra historia. A veces es muy difícil describir eh, el imagínate. momento del, del, del de, de, encontrarnos con alguien que en realidad yo particularmente no no conocía y que era mi sangre, claro. pero lo que lo que es mi sangre y es como encontrar eh, mi, mi, mi historia, encontrarme con, conmigo mismo, que me ha cruzado en el momento un montón de, de sentimientos, lo que sí te puedo decir que he visto en él una persona, un, un, un ser humano noble, con alma blanca, sencillo, humilde, eh, me ha llenado de emoción, la verdad, una persona con mucha falta de afecto, eh, que estaba constantemente abrazando a las personas que estaban a su alrededor, prendiéndonos de la mano, eh, la verdad, súper emocionante. Él ha sido desaparecido, eh, en realidad mi eh, mamá se separa de mi padre en el año 73 y se va a Capital, nosotros somos el interior. Ahí eh, ella empieza a trabajar en una familia, en una casa de familia y después eh, con su eh, conoce a, a este señor, empieza una relación y empieza a militar. Uh -huh. eh, ella queda embarazada, eh, él estaba, mi, mi mamá lleva lo lleva a Ismael con ella un poquito más grande que yo y me deja a mí con mi papá nosotros estamos más bien consternados no sé si me entiende. estamos internado y felice no no no tenemos miedo miedo se tenía en esa época y, y los que han tenido en el, argentinos y, y argentinas como como mi mamá que han llevado este adelante un sueño de un país mejor eh, realmente habían tenían ovarios no, ¿no es cierto y Y mucho coraje para, para, para poder hablar en este momento. Ahora ahora tienen la suerte, eh, gracias a Dios, eh, que los argentinos podemos debatir y podemos decir cosas que en aquel momento no podíamos decir gracias a ellos. Sí, claro. Así es, así es. Ya, desde ya te digo que ha cambiado el, ra, el, el, el, el, el diametralmente todo todas eh, nuestras prioridades. Eh, sí. eh, Y nuestra rutina. Él ya va a empezar a... ya ha empezado a formar parte de nuestra vida, ¿sí? Uh -huh. y, y queremos restituirlo, no no la restitución de... de, de la, a una familia, sino la restitución del amor. Claro. Nosotros queremos de acá entregarle a Él lo que Él eh, lamentablemente no ha podido tener en 42 años. Claro. ¿Entender? Uh -huh, claro. Queremos... Que él sepa que es nuestra prioridad. Queremos mostrarle y, y entregarle todo nuestro cariño, todo nuestro afecto, todo nuestro amor. Bueno, eh, Camilo, te agradecemos muchísimo estos minutos con quemar las naves. Intentamos abrazarte desde acá. Fuerte. Esperamos que, que vos puedas ponerte al día con todas las charlas, las charlas que se deben de ver con Marcos. Que tus hijos puedan jugar con su tío y todo eso que nos estás contando también. Así que, nada, te mandamos un gran abrazo. Este, y muchísimas gracias desde acá, muchas gracias y bueno, sigamos adelante gracias. y que la, la vela de la esperanza de la lucha de las abuelas eh, siempre de pie y por favor, que esto no se repita nunca más escuchaste algo interesante en la radio y lo querés guardar entra a radiocut.fm escuchalo, recortalo compartilo radiocut.fm una manera diferente de escuchar radio. La buena lectura ilumina. Crónica narrativa. ¿Qué es y cómo se escribe? Por Nerio Tello. Incluye relatos de grandes cronistas como Roberto Art, Leila Guerriero, Rodolfo Walsh, Tomás Eloy Martínez, entre otros. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar Caja Negra, Archivo de Radio Evanescente y gris, cansino y un poco ojeroso tal vez, analiza los eventos que por estos días han de suceder. Si yo no aprendí un montón de cosas es culpa mía O sea, creo que hablé con una cantidad de gente que me dijeron Buena buena parte de las cosas que un, un hombre adulto necesita para saber vivir bien Y me lo dijeron tipos inesperados Me lo dijeron un tipo que buscaba ahora una cloaca En un espacio sin tiempo, ni lugar Se toma un café Se prende un cigarro y golpea su Remington a cinta. La televisión mirada desde adentro me pareció muy distinta. No todos sonreían todo el tiempo como en la pantalla. Yo me sentí tentado de volver a ese lugar donde detrás de unos pocos famosos se escondían cientos de desconocidos. Periodista comunicador, pero sobre todo buscador de algo que hasta su momento casi nadie buscó y mucho menos encontró. Durante algunos años trabajé de periodista. Un día, no sé cómo, todos los jefes de reacción se dieron cuenta al mismo tiempo que podían arreglarse sin mí. Ahora escribo historietas absurdas sobre historias verdaderas. No me va mucho mejor, pero se conoce gente. manera de contar la realidad trasciende su paso por este plano vive durante la dictadura joven durante la democracia su mirada de la realidad se convirtió en lenguaje televisivo su impronta en una marca de época es pues así para vivir necesitas somos esas cosa de estar mal viste no tengo estás mal que te querés matar. Pero a la vez es como que sentís un placer extraño, ¿viste? Como que sentís que estás mal, pero pero estás viviendo, ¿entendés? O sea, y después es un poco como como estados eh, subjetivos, ¿entendés? Donde vos después el resto del tiempo que estás bien y haces y... Es como que sos una máquina. Pero el resto del tiempo cuando estás... Ah, Viste, ¿y dónde estoy? en eso qué voy a hacer? ¿Entendés? Que decís, de bajó viste, por lo que sea. De, de, de, de, Y decís, ah, pero está pasando el tiempo. Es como que tenés conciencia... Entonces, pero eh, que después, el de miedo hacia la muerte... Eh, sí, no me gustaría morirme. Este, o sea, me parece que hay cosas que quiero experimentar antes de morirme, viste, por... Porque es así. Después, bueno, qué sé yo? cuando... Cansado Espero morir ¿no? Porque seguramente también te cansás Lleva un momento que te cansás Este tema que viene Se dedicamos a, a, a, Poloski, a Polo Sessky Y ya no está Grande Polo Por estos días En que hace tiempo Llegará al mundo Fabián continúa interpelando Feliz cumpleaños Fabi Gracias Gracias por tu mirada Polo Bien amiguis, esto ha sido todo por hoy. Hasta más escucharnos dentro de 7 días. Recuerden me gustear y comentar en Facebook y demás redes sociales a vuestra disposición para ganarse un libro cortesía de Editorial Sikus. Recuerden también que en www.cajanegra.org pueden encontrar este y todos los programas que se han emitido en las más de 60 radios que confían en Caja Negra. ¡Hasta la semana que viene! ¡Chau! Caja Negra